Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que no opimos Expresar Del trapecio que Ante la nada oscila De tragedias Y triunfos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 De la crítica, la pasión y el sentido común está en Chile y desde allí nos habla y hasta allí nos vamos y los saludamos, a eh, Cristian Riffa, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿cómo ¿estás tú?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 que ha reflejado en el día a día lo que está pasando, lo que y lo que pasa, bueno, yo desde el punto de vista periodístico, o sea que yo, bueno, eh, yo eh, escribo y trabajo con con un diario, digamos, eh, de circulación nacional, por lo cual eh tengo que estar constantemente eh sabiendo de esto. Eh, a veces trato de, de alejarme un poco del tema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 Eh, tiene un avistamiento de un objeto do lado no identificado y cuando yo le pregunto eh, el tamaño que tenía era un, un me decía que era el tamaño del calcular que era una especie de tierra diez, diez portaaviones en línea del tamaño eh, y, y con forma de plátano eh, envuelto con un, en, como un, en vapor era como una forma de plátano envuelto en vapor con un tamaño que tenía eh, de, de diez portaaviones en línea y ese tipo de, de, de relato que te lo entregue un oficial eh, de, de la fuerza aérea de chile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 que yo creo que fue la que contó eh, en esos años digamos el año, el año que ocurrió esta, esta experiencia el libro otro libro tuyo el manual del investigador ovni dice entre otras muchas cosas eh, bueno la calidad de determinados testimonios de determinadas informaciones en chile han sido muy importantes y tiene mucha validez esas informaciones que nos has contado antes de pilotos eh, militares u otros eh, que han visto ovnis que han visto algo en el cielo esos ha habido muchos casos y sigan